y nos metemos ahora, nos cruzamos el río, nos vamos a Carmen de Patagones, porque hay novedades en relación al cerro de la Caballada y bueno, a esto este informe no que se vino realizando y reuniones respecto del hallazgo, ¿no? de restos óseos. Sí, sí, eh hace un tiempo ya que eh aparecieron estos restos, así que bueno, las comunidades han estado también eh reuniéndose allí, pero bueno, eh estamos en comunicación con la Lamien, Ermelinda Tripa y Love para que nos cuente un poquito más eh de primera mano lo que está sucedido que estuvo ella ahí eh participando de estos encuentros, Ermelinda Tripaylef de la comunidad Inan Leofumongain, Mari Mari la Mien. Mari Mari la Mien, comé Antonia y mi Pemanguel Mai. ¿Cómo anda usted la Mien? Acá estamos Karina, y Camila. Eh queríamos Mari Mari Karina, Mari Mari Camila. Mari Mari la Mien. Eh queríamos bueno saber, sabemos que bueno se está eh hubo una serie de reuniones, vino gente de otros lugares a poder eh ver qué se hace con esto, ¿no? que con estos restos que han aparecido. Maila, sí, en realidad nosotros no habíamos empezado a mover de a partir de que se dio publicidad en febrero del 2022 eh porque bueno, se dio publicidad que se habían encontrado y nosotros no teníamos idea de que ya se habían derivado, se habían tomado muestra y todas las cuestiones, pues comenzamos a indagar cómo se había hecho, con quiénes, ponemos en contacto con el equipo de arqueólogo, eh con antropólogo del INAI, eh que de hecho en su paso Pepe por acá, eh Fernando Pepe, uh -huh. eh que que es un antropólogo del INAI, eh hicimos una visita al Cerro La Caballada, hicimos un hallazgo importante viendo a ver cuáles serían los pasos a seguir ya que bueno las autoridades a nosotros no no no solo no nos habían convocado sino no que no nos habían notificado de las acciones. Así que a partir de ahí comenzamos a a movernos y a y a ir trabajando entre comunidades, solicitando reuniones, primero en forma oral, después entendimos cuál era la forma estrita. Bueno, al final eh llegamos a comunicarnos con Sepai eh, Que es el Consejo Indígena de la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí ellos nos comienzan a a notificar los pasos que se estaban dando y muy importante que ellos estuvieran en presencia en Patagones, así que estuvimos juntab con ellos el día 26, 25 y 26 de agosto de este año. Eh anteriormente nosotros ya habíamos hecho otras reuniones con tomando contacto con otras comunidades de otros espacios donde también les ocurre cosas similares, tomando contacto con antropólogas que son de nuestro pueblo, eh con tomando contacto con historiadoras que son de nuestro pueblo y que han tenido experiencias similares. Entonces, hemos no solo el contacto, sino está uno. Y luego, bueno, eh llegar a la estancia de del Sepai y que el Sepai esté en Patagonia. Desarrollamos una una jornada de, de encuentro y de tarea el día 25. Eh el día 26 fue en el Cerro, en el lugar con el equipo de antropólogo y el Sepai y gente de la comunidad, también representante del Museo Histórico, de Derechos Humanos también y el y luego posterior a eso nos fuimos al Consejo de Liberantes, ya una reunión pautada día sábado por la mañana. y donde se eh, se ve la necesidad de conformar una mesa de trabajo y se solicita. No se logra en ese momento porque todos los concejales no estaban informados, había que informar y pautar una nueva reunión, esa reunión se se pauta con la presencia de el, el director sí de Monumentos Históricos y Patrimonio de la provincia y de la nación. Eh eso se hace por Zoom. participan la mayoría de los concejales y las comunidades. Y volvemos a solicitar la mesa de trabajo. No se logra conformar porque faltaban actores. Entonces, el concejo deliberante se toma el trabajo y de citar a otros actores de de convocar. Y ayer eh pudimos lograr la mesa de trabajo porque bueno, estaban representados casi todos los actores de los distintos sectores de la comunidad, de comercio, cultura, eh con bueno, las las agrupaciones gauchas faltaron, pero había quienes podía comunicar de la sociedad rural del golf que son como vecinos muy próximos a la zona y bueno, y concejales y toda eh, la mayoría de las comunidades, ¿no? Que, que estamos acá en Patagonia. Así que ahí se conforma la mesa de trabajo y recién vamos a tener nuestro primer instancia de trabajo en conjunto el día 29 Hasta ahora fue un camino de ir encontrando documentación, de ir elevando documentación justamente porque la ya digo, la mesa de trabajo también no la hemos solicitado solo de forma oral, sino que también la hemos solicitado por nota al par que hemos solicitado que se continúe el trabajo de del equipo de arqueólogos para definir de la mejor manera posible las zonas a delimitar y también hemos hemos hecho tratativas ante monumentos históricos y a, a patrimonio eh provincial y nacional, el señor ante el señor Pedro Drelle, eh acerca del presupuesto que se requiere para hacer eh una delimitación y una señalética correspondiente. Que digo, esto lo enuncio porque ya antes son pasos que hemos ido dando nosotros las comunidades anterior a la conformación de la mesa Eh, bueno, de aquí en más seremos nosotros y el, el resto de los componentes de la mesa que sigamos estas eh, estas direccionalidades. Bien, eh ¿cómo fue esto de de de buena hora la gente que serían los los vecinos, ¿no? Los del golf y y otros otras otras personas que estuvieron participando por primera vez quizás no en estas reuniones? ¿Cuál fue su opinión sobre esto? Eh, primero quiero destacar que fueron muy respetuosos. Uh -huh. Segundo, que bueno, agradecido porque hemos dado algunos eh, eh indicios de que existen legislación que nos ampara, que no hay cualquier cosa lo que estamos diciendo o por capricho. Así que si ellos eh realmente eh, incluso tienen como mucho deseo de proteger el lugar. porque eh manifestaron eso y y la verdad que les pareció muy bien y y que el resguardo prácticamente lo han estado haciendo ellos por porque no hay otro que resguarde la zona, así que eh bueno, en eso ya hay puntos de encuentro y también en las distintas eh miradas que puede tener la historia y el espacio claro. geográfico. Así que creemos que va a ser un buen trabajo, creemos que comenzamos a a dar los primeros pasos para una mirada intercultural y plurinacional de lo que es eh nuestra historia como pueblo eh originarios, como naciones originarias preexistente al Estado y como naciones originaria que estamos hoy presente. Eh cuestión que por ahí la historia oficial no la ha tenido en cuenta y por eso también se saltan pasos a la hora de poder relevar estos datos tan concretos, tan visibles, que se hacen presentes como el hallazgo de de los restos óseos en este lugar. Feleilamien, bueno, seguramente se va a continuar y esto es eh quizás no sé cómo lo ve usted la Mien, pero es un antes y un después y tiene que ver también con con nuestra historia, como usted bien lo decía, eh y, y bueno, esto de darnos cuenta de que eh hay una una preexistencia de nuestros pueblos que que que bueno que ahí aquí lo lo demuestran, seguramente eh se va a continuar con estos encuentros porque bueno, sabemos de que en el en el lugar, en el mismo lugar eh se hace una fiesta en en marzo claro. donde seguramente eh se se bailotea y se hace un montón de cosas que no sé si son apropiadas, ¿no? para eh un, para el espacio, la mierda de esto también se habló. Sí, sí. Eh bueno, eso lo hemos hablado anteriormente y ya digo, ayer era era como ponernos de acuerdo en la formación de la mesa. Las demás discusiones van a continuar Bien. eh por, por eso eso iría en el modo, en el modo en que se va a recordar. Y bueno, mira qué interesante fue la reunión que un vecino recordaba que él cuando llegó a Patagones, un vecino representante de los comerciantes del área de comercio, uh -huh. recordaba que cuando llegó a Patagones en ese lugar se hacía la ceremonia Entonces le decimos que sí, que realmente fue un punto de encuentro de nuestro pueblo anterior a la fundación del Estado y posterior, después se perdió el espacio, pero eso se se se tenía como punto de encuentro y no era solo las comunidades patagoneses venían de distintos lugares del territorio a reunirse, a fortalecerse espiritualmente en ese lugar. Bien, eh la mía entonces bueno, eh contarle a vecinos y vecinas que pasean por allí por el cerro de la Caballada, que es un lugar muy transitado, que bueno, se van a encontrar, no sé si con un cercamiento concreto en este momento, pero seguramente alguna cinta o algo como para que se note de que por allí no se puede pasar. Sí, por ahora lo lo único que está eh con cinta es el espacio donde se tomaron las muestras, eh bien al costado del caminito. pero después no hay más nada, por eso también la urgencia de claro. empezar a a informar y a y a demarcar, porque se está transitando y así y todo, como bueno, en un primer momento se pusieron se puso una cámara de, de ahí un, una casilla de seguridad y una cámara, ahora ya no están. Y bueno, y en el cerro ya sabemos, no solamente se va a pasear y a mirar a la ciudad, sino toman mate, tiran lata de cerveza, resto de comida. van corriendo los los que entrenan porque hay hay porque... circuitos claro de de gente de personas, circuitos deportivos donde bueno, la gente va a caminar, a correr. Claro. Sí. Así que también ese es un cuidado que más allá esté no no estén los restos, hay que cuidar la naturaleza, porque cuando no es lo mismo caminar uno de vez en cuando por un lugar que pasar en manada corriendo prácticamente todos los días de la semana o andando en bicicleta o haciendo motocross. se deteriora muchísimo el terreno, o sea, claro. todas las vidas que habitan ese espacio eh están siendo perjudicadas. Hasta ahora sabemos de 17, ¿no? cuerpos encontrados entre sí. mujeres, hombres y y, niños, y niños. Sí, sí. Pero el tema es que se exploró un espacio muy pequeño, por eso también pedimos la claro. continuidad. Porque hay que definir lo más eh preciso posible sabemos que se van a escapar igual algunos algún quizás algún trozo de de terreno, algún espacio ahí, pero por lo menos ampliar un poco más. Y para eso, por eso digo, para eso también nosotros hicimos, no, le vamos al intendente, todo eso porque siempre esperábamos la conformación de la mesa eso no salía y las cosas se demoran y el el señor Fue laíla, mi la importancia, ¿no? de de hacer la consulta a las comunidades, ¿no? que siempre sí. eh realmente se pasan por alto estas cosas. La mía no quería dejar pasar este momento de compartida, de comunicación para bueno, recordar al Lonco Jacinto Iancufil, eh, que bueno, que que también teniendo en cuenta de que él fue uno de los que levantaba ceremonia por estos lugares y la mía Sí, la mía, bueno, ayer hemos estado también haciendo su partida, haciendo su despedida. Eh la verdad que es eh él se tomó el trabajo porque es todo un trabajo hacer eso eh de generar el espacio ahí para realizar la ceremonia y convocar a pulamien de distintos lugares del territorio. Y y bueno, y muchos de nosotros siendo jóvenes, muy jóvenes, hemos tenido la primera experiencia de de Nipuna y así que es enormemente sí. importante su trabajo espiritual. Cuando todavía en la comarca era difícil reconocerse, todavía nos daba vergüenza sí, quizás decir sí, de dónde sí, venimos sí, y y quiénes eh de dónde quiénes son nuestras raíces, ¿no? Eh él cual. era uno de los los primeros que que decía, ¿no? Que que estos territorios son mapuche y y de, de de enseñarnos un poco eh nuestra la cosmovisión de nuestro pueblo, el Lamilamien. Sí. Yo sé era cómo le agradecía porque la verdad es que nos hemos peleado mucho también pero y algo decía sí, todo el que hemos podido caminar juntos y, y y que me ha enseñado porque la verdad es esa también me enseñó muchas cosas eh Yo siempre digo nos peleábamos y después bueno después volvemos y chamábamos y Y por ahí me retaba un poco, ¿viste? Y por ahí, no, no, Hermelina, eso está todo mal, está todo mal. Oh, sí. Y después nos terminábamos riendo y dijiste, sí, tenés razón, porque ahora tendríamos que hacer tal cosa, ahora. Y yo estoy pensando, y siempre estaba proyectando cosas. Sí. Sí, y era increíble como conocía ¿no? Conocía a la gente, conocía a vecinos, vecinas Conocía a la comarca eh, Estuvo sí. también trabajando eh, Ayudando también a Pulamien Que tuvieron algún conflicto con el alcoholismo Cuando él era más mucho, joven Mucho, mucho, la eh, gran parte sí. de su vida Se la dedicó a esto a Primero a explorar Lagüen A recordar que él sabía A seguir aprendiendo con otra gente Con otro Pulamien de otros lugares Y a compartirlo con los que sufrías Acá Sí, tal cual. Sí, yo también lo recuerdo retándome, lo primero que así era retarme. Pero, pero bueno, era así y, y también no, nos educaba, así que mandamos un abrazo a a todos los Lamien eh, de acá de la comarca, principalmente a su familia, ¿no? Que que Como también Bueno, bueno buen para la familia. Sí, sí, sí. Bueno, Lamien, no sé si habrá quedado algo por allí para contar. Creo que no, por ahí nos vamos comunicando a medida que vamos avanzando en esto y y como bueno, también desde nuestro espacio cultural ayer tuvimos un un chaun en en el barrio de Villarrita, fue pues fue hermoso, tuvieron pulamien, chachay Algunos que que no se animaban por ahí porque tenían alguna dificultad física para hacer el currum, pero como acompañaban desde la silla con su bastón, hacían el ritmo, no no fue Ay, muy Ah, tuvieron de currum también. Mae, y siempre que empezamos <risa> algo damos el, el primer saludo y el pedido permiso al lugar de ese modo, así que Bien. Y bueno, compartimos mudá y compartimos un mudai, fue una jornada muy linda. Se están haciendo este tipo de de traun itinerante en diferentes barrios de allí sí. de Patagones. Tenemos un espacio físico y un horario puntual que es los miércoles de 18 a 20 en la biblioteca Las Máscaras, uh -huh. pero una vez eh por cada mes salimos a un lugar diferente y ahora es como la cuarta edición desde el centro porque empezamos a dar la segunda vuelta de de cada barrio. y a ser volvimos por segunda vez al punto digital, después estaremos en Villa del Carmen y o eh el SIC y bueno, y cerraremos creo que en Villa del Carmen. Hola, bueno, Lamien. Eh, Rumemanyun por por esta conversa entonces y para poder traernos toda la actualidad de lo que está sucediendo en la comarca con nuestro pueblo. Eh le mandamos un abrazo, Lamien. Dale, y Lamien, Rumemanyun, e futaraful. Togayal. una melinda de bailaza charlando aquí con nosotras bueno,